Estamos en este momento en la calle Congreso, en el colegio, frente al colegio Fernando Araos y, el Julio, y Julio Colombato, un colegio que tiene doble turno, turno mañana y turno tarde. Estamos en este lugar porque durante la semana pasada ocurrieron algunos hechos de violencia que derivaron en intervenciones de los padres y las madres y también del colegio, de los alumnos, algunas protestas que hicieron con algunos carteles que habían colgado aquí en el colegio, que ya no están más, Y teníamos entendido que hoy a la mañana iba a haber una sentada en este colegio de parte de los alumnos y los padres, cosa que no está ocurriendo. No ocurrió. ¿Por qué? Porque iba a ser ocho menos cuarto. Esa esa sentada no no pasó, digamos no se no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque en este momento eh, intervino el Ministerio de Educación este colegio y están reunidos los alumnos de quinto año, la dirección de de este colegio. ...y este, dos funcionarios del Ministerio de Educación... Eh, ...la directora de, de, de secundario, la directora general de secundario... ...y también el director de Educación Inclusiva. Están eh, los funcionarios, funcionarias y también alumnos... ...no los padres, reunidos, eh, hablando, charlando y debatiendo... ...y sobre todo intentándole buscarle la vuelta... ...a estas situaciones de violencia que han ocurrido en este colegio. La noticia, hoy en día, ahora a la mañana... es que intervino el Ministerio de Educación en el colegio Fernando Araos y también Julio Colombato, y es, un, es una buena noticia porque este, seguramente de esta reunión van a surgir algunas cuestiones que tienen que ver con la convivencia en este colegio secundario. Por eso eh, la noticia que iba a ser la sentada de los pibes, hoy la noticia es que no se hizo la sentada, y que el Ministerio de Educación intervino en una situación de violencia que se ha dado en este colegio, como se han dado en otras situaciones, en otros colegios de la ciudad de Santa Rosa. Esta reunión va a llevar un rato, arrancó cerca de las 8 de la mañana. Estuvieron algunos padres aquí en este lugar, pero finalmente decidieron retirarse del lugar, eh, no quedarse aquí esperando a... A la finalización de esta reunión entre, como contábamos, entre el ministerio, eh, la, el colegio y los alumnos y veremos en un ratito qué sucede, sobre todo, qué se determinó y si es que los pibes mantienen esa idea de hacer una sentada en este lugar que, como recién decíamos... no ocurrió por lo menos hoy a la mañana. Claro, cuando se conoció el hecho de violencia, eh, dice, bueno, lo que trascendió es que un pibe llevó un cuchillo y en medio de una pelea ahí hubo... sí, que después desmintieron desde el, la sí, dirección. Sí, lo desmintieron, pero después apareció una imagen ahí de una fotografía de los padres que habían difundido del hijo con la agresión, mostrándola. Así sí, que, sí, que, así que, que sí, La agresión no ocurrió. Sí, sí, sí. Así que... fue superficial, no sí, fue de gravedad, sí, pero claro. ocurrió. Sí. Eh, ahí se movilizó. rápidamente la docencia autoconvocada, Mauro, que viene pidiendo y denunciando esto ya desde hace bastante tiempo, que viene ocurriendo en varias escuelas de la provincia de La Pampa y han convocado para el jueves una movilización que, bueno, esperan que sea masiva a la Plaza San Martín. Sí, exactamente, los sí. autoconvocados siguen con esa sí. temática, también desde UTELPA están preocupados desde el gremio, sí. es más, en el último plenario... resolvió pedir el llamado a paritaria. Sí. El gobierno también decidió abrirlo, tiene que poner una fecha. O sea, situaciones de violencia en los colegios secundarios sobre todo sí. se dan y este no es para, para desconocer, no debería desconocerse una situación como esta. Eh, también es importante las intervenciones, en este caso de, del Ministerio de Educación del Gobierno Provincial, que por lo menos atiende una situación de, de violencia o situaciones de violencia que se dan en los colegios y que, como siempre decimos, estas situaciones se arreglan adentro de la escuela, o de los colegios hablando, dialogando, escuchando, en este caso a, a la privada, que seguramente tiene mucho para decir y este y e interviniendo que eso es lo que está pasando en este momento en el colegio Fernando Arao.